Imagínate una biblioteca que en vez de tener libros tiene discos. No 10 o 20, sino cientos. c d s c o n rock, pop, funk y algo de retro. Elegimos 4 o 5 temas de cada uno y con eso hicimos una radio. Eso es lo que estás escuchando ahora. Música increíble en Bender FM. 80-90 y pop.